Saludo también en esta tarde cualquiera a, a ustedes, Facundo, Javier, Juliana y a, y a quienes puedan estar escuchándonos en las orillas del aire. ¿Cómo pasaste este tu día? Eh, no, no voy a hacer una crónica de mi día porque... <ríe> Más o menos. No, no, no, no menos. ha sido este, demasiado... Este, Pero sí eh, eh, he estado en contacto y preocupada porque muchos compañeros y compañeras han estado en la calle, eh, desde, desde la gráfica de los grandes medios este, las patronales se unieron eh, y allí está Página 12 y Clarín, Tiempo Argentino y La Nación, ofreciendo poco de de lo que venían pidiendo este, la, la, lo, los y las trabajadores eh, de prensa. Entonces fue un, un 7 de junio en ese sentido bien diferente, porque hacía muchos años que no eh, había una movilización y un una medida de fuerza tan grande. Por lo tanto, eh, empezamos a saber que, que este gremio que está eh, ligado con la comunicación puede llevar adelante también su propio este, su propia movida. ¿no? Uh -huh. uh, y después eh, siempre tratando de, de, de reflexionar y de eh, un poco el otro lado de, de las cosas e ir bastante más allá de las agendas que nos impone la, la, la, la, la coyuntura política. Sí, en ese sentido, Liana, eh, llamamos también, te llamamos para preguntarte cuestiones más vinculadas a, a darle una miradita transversal de género a esta cuestión del periodismo, y en ese sentido... Eh, queríamos preguntarte ¿Qué te parece o cómo te parece Que es la situación de las trabajadoras de prensa Por lo menos en los medios masivos En los medios más grandes En los medios comerciales ¿Crees que hay ahí un sesgo de género? ¿Que hay una situación particular de las mujeres? Yo creo que algo que ha venido modificándose en los últimos años porque es mucha la participación de, de compañeras, este, incluso eh, compañeras que eh, acceden a esa, a esa primera línea que es la de firmar sus, sus notas, hablando de los grandes medios. Pero de todas maneras sigue siendo siempre y en cualquiera de los lugares que las mujeres estén, un, un tironeo, un, una competencia algunas veces este, muy desigual. Eh, pero digo que, que, que viene modificándose en este último tiempo por esa participación y porque de alguna manera eh, se está creando conciencia eh, de, de género en las compañeras, no todas... Eh, y, en, y en algunos compañeros, ¿no? Y eh, los medios eh, ya tienen dedicado algún espacio, eh, por supuesto en, en la cabeza pondríamos a, a Página 12, pero también hay otros medios que tienen dedicado algún espacio a lo que se denomina el tema de géneros, ¿no? Uh -huh. ...y de hecho, como también han habido algunas novedades en estos últimos tiempos... ...de, de alguna forma se, se viene hablando del tema... ...también me parece que la, la creación de la red PAR... ...ha de alguna manera contribuido a, a, a juntar este, a muchas compañeras periodistas... ...y algunos compañeros periodistas interesados en modificar el lenguaje también para abordar los temas ¿no? claro, estoy, estoy con, con entusiasmo viendo, viendo esto pero siempre poniendo el freno este, en que siguen siendo estos, estos lugares eh, algo misógenos en, en algunos aspectos y fundamentalmente en el tratamiento de algunas noticias referidas a, a las mujeres ¿no? sí, sobre eh... So, eh, sobre eso es que quería preguntarte eh, bueno, ¿te parece que ha habido algún tipo de cambio eh, de cara a las luchas que, que se dio el movimiento de mujeres en relación a cómo se trata las cuestiones, por ejemplo de violencia de género mediáticamente? Yo creo que hay un mayor cuidado en algunos medios ¿no? tampoco, tampoco vamos a, a poner flores en, en todos los floreros eh, en algunos medios hay cierto cuidado en cómo denominar las, las cosas y eh, aquel término acuñado por el feminismo que tiene que ver con el femicidio o feminicidio comenzó a utilizarse para hablar específicamente de los asesinatos eh, de, de, de mujeres, de los crímenes por odio. Me parece que ese es un, es un cambio que no está en, en todos lados. ni, ni mucho menos en el lenguaje policial, ¿no? que siguen hablando de eh, crímenes pasionales. Pero eh, ese es un, un intento que está dando, dando frutos. Me parece que se está comunicando de otra manera. Y de algún modo yo creo que la posibilidad también de, de los medios alternativos que han incorporado eh, en sus grillas varios programas de, eh, llevado adelante por, por mujeres, en general eh, compañeras militantes del movimiento de mujeres, me parece que va ampliando un poquito, eh, por lo menos ese trabajo primero que es el laburo con uno mismo, con una misma, eh, para, para poder ir modificando el lenguaje y acercándose un poco más a la realidad concreta eh, que, que nos sucede en especial. Las mujeres. Bien. Justo mencionabas ahí los medios alternativos, Liliana. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves el desarrollo de esos medios en estos tiempos donde ya los medios alternativos están tomando algún lugar eh, más visible, por decirlo de algún modo, que años atrás? ¿Y esto a, a qué corresponde según, según tu mirada? Yo creo que, que también es paso a pasito, que si bien eh, tenemos muchas ganas, tampoco podemos decir que los medios alternativos en general mmm, modificado todo lo que hiciéramos y con la rapidez que, que nos hubiese gustado, pero eh, sí me parece que, que hay incorporación eh, real de, de muchas compañeras en diferentes... Eh, rubros de, de, de los medios, ¿no? desde el trabajo de, de operadora al de la conducción, y el intento de eh, reflexionar juntos. Yo lo digo con, con muchos años de experiencia de trabajar en una de las radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, eh, y con muchos años de decirte, por ejemplo, que hace 10 años atrás, 12 años atrás, había en, en la tribu dos programas eh, que, que, que llevábamos adelante mujeres feministas, ¿no? Como eh, la vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente y la Juana Pimienta, uh -huh. que tuvimos la posibilidad de un Alguna vez de hacer un encuentro, seminario, y pudimos este, discutir sobre y reflexionar sobre muchos de estos temas de los que participamos un montón de mujeres y ningún varón, compañero. Uh -huh. este, estaban haciendo como, como el aguante, qué bien, este, eh, está bueno que se junten, pero, pero no lo tomaban diario. como propio, ¿no? Y ahora, pasado todo, todo este tiempo, ya a esos talleres empiezan a concurrir también algunos compañeros y empiezan a, a interesarse y a, y, a, y, a, y a saber que podemos reflexionar juntos, que algunos temas es absolutamente necesario reflexionar juntos y que además cada modificación que, que se realice nos va a beneficiar, bueno, muy específicamente a las mujeres, pero a todas y todos. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho la comunicación y tus reflexiones en este día. Bueno, muchas gracias, un abrazo grandote eh, y, y feliz día, porque eh, todas, todos eh, podemos estar comprometidos con la comunicación y de algún modo... Eh, hacer una una una crónica del día a día, del cotidiano que nos sucede a nosotros, al barrio, la, a la esquina, y de algún modo somos eh, grandes, pequeños, medianos periodistas, ¿eh? así que felicidad.